Gabón Pepesónicoa Gabón Nanesónicoa Bueno, Madeja número 24 Toma ya, a puntito de cerrar segunda temporada, querida Nesónicoa Ay ne sí, qué rápido se me ha pasado este curso Ay Dios, ¿sabes? y todo lo que nos ha dado al mismo tiempo Totalmente, hemos hemos aprendido de muchos géneros musicales Y, y hemos investigado cosas que ni imaginábamos Totalmente de acuerdo, querida Mesónicoa. Y en este discurrir y experimentar, si veníamos de una madeja que era conexión con nuestros recuerdos, casi con nuestras entrañas... Totalmente, recuerdos de la adolescencia, con la Lola. ¿A dónde nos vamos en esta madeja? Pues yo creo que en esta madeja hemos experimentado, investigado... Nos hemos dejado, sí, llevar por un artista que en principio no estaba ni en nuestras listas de reproducciones ni en nuestro imaginario y, y por eso nos hemos guiado Pensábamos que esta madeja nos iba a llevar por la cultura urbana, uh -huh. tanto la madeja como el tutti frutti ¿Sí? y resulta que nos hemos encontrado con unas artistas que experimentan más rápido que nosotras Totalmente. Y nos han obligado a discurrir por una variedad de estilos, influencias y geografías que no sabemos qué nombre ponerle a esta madeja. Mm, yo creo que al final hemos acabado en algo que queríamos o que algunas queríamos. <risa> <risa> y hemos acabado un poco en la electrónica experimental. <risa> Aquí viene el spoiler. <risa> bueno, y Tutti Frutti, ¿qué decimos de Tutti Frutti? ¿Qué has sido la guía de este programa de hoy? Totalmente, a través de Tutti Frutti hemos helado el resto del argumento mm -hmm. Y nos ha traído un estilo que también nos ha ayudado a descubrir nuevas maneras de expresar Totalmente Vamos a ver qué es eso del spoken word Oh yes Oh yes, my dear <risa> Pues, ¿empezamos? Empezamos en contexto. Justo cuando crees que es realmente frágil y está a punto de romperse en pedazos, hay un desafío total y una fuerza nunca vistos ante en mi trabajo. Look and at the game so trying to make a stand for the pain squeaks Please you don't Quería honrar la herencia del baile en barra para crear un dominio matriarcal en un espacio que es usualmente lleno de energía masculina Siendo mujer, tu historia está casi siempre unida a la narrativa de un hombre. Da igual lo que hagas o lo bueno que sea tu trabajo. A veces, parece que tienes que estar ligada a un hombre para ser validada. reach out come out the hardest in the room with a quick switch kiss the category is FK Why don't I don't know how to do it for you. Why won't you do it for me? When not like to is for you. They want to see us want to <risas> Tantas veces hemos hablado de etiquetas en estos programas. Y algo os va a quedar claro, después de la madeja de hoy. Si no queréis que os etiqueten, no hagáis música etiquetable. Con todas ustedes, una madeja sin estilo ni horizonte. Ahí en su inicio, luego creo que al final hemos ido tirando y, y nosotros también tenemos nuestra tendencia, ¿no? ¿No? Hemos descubierto al final que tiene sentido lo que hemos hecho sí. <risa> Y también podemos decir a la comunidad SonicWack que esta vez hemos empezado también un poco al revés no Tenía muy claro Luis SonicWack qué artista quería poner y de ahí nos hemos enredado también nosotras a, a, a ver por dónde seguíamos Así es, porque hemos elegido a un artista que no estaba en nuestra casetera para nada, a ninguno de los dos. No, no. Y hemos probado a ver qué salía. Uh -huh. Nos encontramos con Talaya, The Bread, Barnett, FKA Twigs. ¿Está bien? Yo bien. Dicho. Yes. bien. <risa> es un artista que trasciende modas, géneros y épocas. Desde su nombre, el FKA es Formerly Known As, anteriormente conocida como Porque resulta que antes se llamaba de Twix y tras una reclamación de unas gemelas pues tuvo que cambiar su nombre artístico. Ah, ese nombre tan complicado que no me sale a mí. Pues sí, criada en... ¿Takesbury? Tex Mira, podríamos decir bien su nombre, pero ya es un pueblo natal... No. Esto era demasiado. <risa> un pueblecito de unos 20.000 habitantes, mm -hmm. hija de padre jamaicano y de madre inglesa de ascendencia española. Y aquí tenemos que decir que ella bailarina y gimnasta y él bailarín de jazz. Creo que es importante. Sí, no es la única artista que va a aparecer hoy con progenitores del mundo del artisteo. Uh -huh. Con educación católica en un país de mayoría anglicana. Pues claramente se piró prontito de su pueblo natal a Londres. Y aunque comenzó orientándose al baile, porque bailar había sido un poco su sueño, Ella explicaba que, en cuanto lo conseguí, lo perdí. Me pareció frío y, sin embargo, la música me parecía todo sentimiento. Fue entonces cuando la convertí en mi prioridad. y aquí, te quedas? Pues tampoco estoy muy de acuerdo con esto. Venga, y lánzate al cuello sí, de ¿no? FKA. Como la danza fría, el baile frío. No, yo creo que la combinación de ambos, baile, danza, música, mmm, bailar... ¿Escuchar la danza y bailar la música? Hombre, incontestable. Sí, ¿no? De hecho, yo te diría que a FKA me parece que aquí andaba buscando un poquito el titular. Sí. Porque esto de que a ella el baile le parezca frialdad no es precisamente frialdad yo lo que siento cuando la veo bailar. Y es que en sus videoclips y en los proyectos paralelos... Sí. ¿Cómo se las gasta? Bueno, bueno, bueno. Bueno, sí, de hecho podemos poner eh, podemos nombrar el videoclip de We Are The Woman, donde vemos a F.K. Twix con la líder espiritual Queen Afua y que hacen ahí una danza de celebración a la, sí, a la luna, a la sagrada mujer y donde en el videoclip salen fragmentos del primer club afroamericano de striptease, Blue Flame. Y ahí en el videoclip también manifiestan y dignifican el trabajo de las bailarinas de striptease y pull dance Esto es algo que lo tiene muy presente FKA, Porque no solo en ese videoclip, en otros aparece la barra americana como elemento central de su coreografía Sí, un baile súper frío, ¿no? Esto es, elegido justo vamos el vals para expresarse Y bueno, decir, aquí ya como cotilleo casi, a ver no sé si se acuerdan nuestras oyentes que cuando estuvo Tutti Frutti con Lil Nas y ese videoclip con Call Me By Your Name, que salía una barra americana y él bajaba los infiernos eh, bailando en esa barra, pues hubo bastante gente dentro de las redes sociales que le dijeron, Lil Nas, esto ya lo había hecho alguien antes, mm. FKA ya había hecho algo parecidito. Y él reconoció en su Instagram, efectivamente, he hecho esto gracias al trabajo de FKA por redignificar mm, la barra Totalmente, ese pedazo de videoclip, Celophane, que vamos, es maravilloso verlo. Brutal. Sí. Tres álbumes hasta la fecha, con el sello británico independiente Young. Antiguo Young Turks, donde encontramos nombres como The XX o Jamie XX. ...y múltiples sencillos, como os venimos diciendo... ...con unos videoclips totalmente rompedores. Mm. Uh -huh. En sus temas, FKA Twix... ...toca temas como... ...la maternidad desde una perspectiva nada idealizada... ...o la sexualidad desde una visión... ...que cuestiona la heteronormatividad. La artista cuestiona no solo el ideal de belleza... ...y lo que se espera de la mujer... ...sino la relación con el propio cuerpo... ...un cuerpo que no es casual... Que en la portada del álbum Magdalene uh -huh. aparezca ella desde una figura, pues digamos, como grotesca, difuminada. A ti te ha recordado algo, ¿no? Al Cristo de Borja. <risa> Yo aquí le diría lo mismo a ella. Digo, oye, FK, que esto ya lo había hecho alguien antes. <risa> bueno, pues musicalmente, nuestra artista Stambre también juega e investiga con la música. Podríamos decir ¿no? que el primer álbum sonaba más con ese ring and bass... Trip Hop, que ella dice que en sus referencias estaba tricky. Pero en el álbum que va a sonar hoy, en su segundo álbum, pues juega y se, se va más hacia la electrónica y hacia el ambiente. Vamos a quedarnos en ese segundo álbum. Uh -huh. De hecho, con la canción María Magdalena y sobre esta figura, ¿qué es lo que nos dice nuestra artista estambre? Pues ella dice, eh, comenzó a leer sobre María Magdalena y lo increíble que era. Es probable que ella fuera la mejor amiga de Jesús, su confidente. Ella era una sanadora, pero ya sabes, su historia está escrita en la Biblia y para ellos fue una prostituta. Encontré mucho poder en la historia de María Magdalena. Mucha dignidad, mucha gracia y mucha inspiración. ¿Quién se esperaba que fuéramos a hablar de María Magdalena? <risa> la larguita me se Primera <risa> vez. En sus largos años de trayectoria como Radio Libre, María Magdalena ha tenido su espacio. ¡Ja, <risa> ja, FKA Twigs Mary Magdalene <laughs> time to embrace, she must put herself first A woman's touch A sacred geometry I know where you start, where you end, how to please, how to curse Yes, I heard you needed me, yes, I'm here to open Your heart is blue entzun eta gozatu. Icon estos gemiditos de FKA Twix de fondo, bajo esa maquinaria berlinesa, Que nos acompaña, vamos a empezar a desenredar esta madeja con... Capítulo Collaborations. Uf, mi querida Nesónicoa. Vaya madeja que... Esto es sin dios de madeja. <risa> Nuestra artista estambre, cuando hay que hablar de colaboraciones, tiene un listado infinito. Sí, pero siempre ligado a la escena hip hop spoken word de primera división nivel international Así es mi querida. Aquí no se anda cual. con ciquitas. ¿eh? Me andabas tú diciendo esta mujer cuando sale de sus discos y se pone colaboraciones se suelta la coleta. Totalmente. Se suelta la coleta al hip hop. <risa> Con grupos que hace un mes no conocíamos y que... Ahora estamos escuchando en bucle. Eso es. En esta nueva asignatura del máster llamado Hip Hop Spoken World, pues ya tenemos más integraditos. Hablamos de Future. Rema. Central, sí. Day Weekend. Este sí lo sabíamos SC, antes. sí, este sí. O Hedy One. Y en este listado nos queremos detener en un personajazo. Hablamos de Asap Rocky. Oh, yes. Este rapero y productor estadounidense Nacido en el mismísimo Harlem Aquí hay algunas que no van a decir descubrimientos ni anesónico ni pepesónico Porque ya le conocen bien Porque, querida comunidad <risa> Aquí empieza en madeja de lux Así es, ahora ya los oídos empiezan a estar atentos, ¿eh? Como el resto del programa Pues resulta que es la pareja de la enorme e incomparable Rihanna Oh, Diosas. Así <risa> es, mi querida Anesónica. Pero es que resulta que Asapir Ryana están a punto de tener un churumbel. ¿En serio? Así es. Mi bueno, querida. sí, sí he visto fotos de Riana y Bella. ¿Y cómo anda su bombo? Anda a punto de boom. Vamos, que a lo mejor cuando saquemos el programa <risa> al aire ya ya está el churumbel. Lo que no sé es si es que cuando saquemos el programa al aire los que no van a estar juntos Van a ser a Zap y Rihanna Madeja deluxe Así es <ríe> Bueno, Queridi, pero yo creo que nos vamos a centrar más en lo musical Que no, ¿no? espérate que te ¿Ah, quiero que... yo contar <ríe> Que él ha sido infiel Ay, es verdad, es verdad que te iba a cortar aquí Espera, cuéntame esta parte ¿Por qué no van a seguir juntos? No se sabe No se sabe, no se sabe. No se sabe Pero hay una rumorología creciente Que habla de que Rihanna ha decidido que hasta aquí Uh -huh. Lo que pasa que yo me imagino a la mujer Si está ya con el parto a punto Pues que no le da para gestionar todo Ruptura y parto Pero pues veremos en los próximos meses A ver qué pasa con ASAP <risa> Bueno, pues después de estos entresijos amorosos Vamos a volver a ASAP Desde Música en Contexto Musical bueno <ríe> Que le corta a Pepe no, pica. no podemos seguir un poquito más No, yo creo que bueno. vamos a, a este hip hop Que está entrando En nuestras carnes Esto también es hip hop Sí, sí, total, Esta... total, total, es otro tipo de hip hop Bueno, pues yendo a Zap eh, Es un creador y dinamizador uh -huh. Del colectivo neoyorquino A Mob En el que los miembros se suelen identificar Con ese prenombre A Zap Así es, como esta parada. Y este colectivo no solo se dedica a hacer música, uh -huh. también videoclips, diseño de moda, todo vinculado a la cultura urbana. Y bueno, pues yo como alguien totalmente alejado de este mundo, sí que parece que es un colectivo de bastante referencia para quien quiera conocer que se anda cociendo sí. en el mundo del hip-hop en Manhattan. Sí, de hecho, eh, cabe mencionar el álbum testing no como prueba y presente de relevancia de, de ASAP, Sí, en ese álbum, nuestra siguiente parada se rodeó de un montón de colaboraciones estelares. Yes, y entre ellas, nuestra artista estambre, FKI Twix. ¡Wow! Y otras más, como French Montana, Kodak Black o UCJ. <risa> Parecemos ahora súper expertas en, en, en la idea de quiénes son todas <risa> estas que acabamos decir. <risa> bueno, pues vamos a poneros una canción de Asap, de ese disco. De hecho, sí que fue el disco... Eh, perdón, el single más destacado de este álbum uh -huh. Es un melocotonazo rítmico y potente Que te lo has puesto en bucle, que lo sé yo Pues mira, querida Nesónico Yo he estado intentando meterme en los océanos del hip hop uh -huh. Y hay un artista tras otro, pim pam Y te diré que este disco me Merece, ya Buah. Bueno, este temazo que estamos escuchando de fondo Que, que colabora nuestra artista estambre pero es que el disco completo es una pasada y la canción que vamos a poner ¿tú te acuerdas de la de Janelle Monae? la que era como un mantra de, sí. de sonidos de... tun, tu tu tu tu tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun tu tu tu, pues así es así como ritmo Semana Santa aparte hay detrás un sample de Moby ajá sí, que también participa en esta canción así es y es una carta de presentación de ASAP brutal para ir viendo de qué palo va Pues con asap rocky os dejamos asap forever Okay Okay Okay They talking down on my name don't let them run off with the name Man I just run with the game Ace that boys came with the flame Gang Gang They talking down on the game They wanna to rap with the name but this ain't no regular name Gang game they trying to run with the name I might pull up with 3K but I do not fuck with no claim Ga game' boys not flexing the same I'm done with adjusting the fame pull up on your set leave a stain Ga Ga I tell them come fuck with the game I tell them don't fuck with the gay. It's time to fuck up the whole gang Come fuck with the mob Shout out to the lords and the gods In love with my bitch cause she's bi'ed My eyes like the stars I tell that bitch cover your eyes Cause fuck with me you go blind She losing her mind We kiss the Frank Ocean and blind Convincing my bitch to go blonde Was born in the dark I kill you you open my blinds On yings and that worth to my mom Modular in with cases I'm still trying to beat A bunch of shit from a long time ago The bigger they y'all the harder they fall Like dominoes, nigga most When it's my time to go, adios Vamanos, Laco no, Dominicana But we'll eat the toast, don't that sweat, platanos Dealing with life in its highs and lows I'm just spending like I'm supposed I guess it's called living shit, I suppose I'm on my live alone, die alone Ain't talking about spending no buying clothes I'm about my business, but I'm alone I still had the vision when I was broke Fuckin' on bitches and foreign hoes Flyin' out women's to boring shows I pray to God out on overdose I put ASAP on my tab I put New York on the map I put the gang on the flame They gonna remember the name They robin' boys with the chain I got go Goyard by the sack oh I got the boo by the pack I fuck your boo on the back Gang, gang Them boys not flexin' the same I'm done with the just and the pain Pull up on your second leave a stain Gang. I tell them go fuck with the game I tell them don't fuck with the game It's time to fuck up the whole game They trying to front on the game They gonna remember my name Game Game They trying to front on the game Hey said boys came with the flame Chu Saspi y Ratian Madeja Sónico Sónico, ¿eh? continuamos por el hilo de las colaboraciones, esta vez en creación y producción. Qué bien, Ana tú te vas a las sí. bambalinas. <ríe> pues sí, y es que la próxima artista estuvo en la producción del primer álbum de nuestra artista estambre, LP1, y luego también parece que ha estado presente en alguna otra canción, algún single pero que no se la ha nombrado mucho y bueno, ha habido ahí un poco oscurantismo. Oh, Diosas, ¿es esto de las bambalinas y tan bambalinas. Totalmente, totalmente. ¿Por qué quién no la nombró mucho? Pues FKA Twigs, ¿qué me dices? Yes. Eh, no nombró a nuestra próxima artista estambre, que artista con mayúsculas en bueno, pues en las producciones de los últimos singles. Y ella se quejó. Sí, y ella se quejó. Ella dijo como en plan, bueno, ¿Y las redes a quién le han dado la razón? Pues las redes le han dado más la razón a nuestra próxima artista. Vaya tela. Pero bueno, ahí tenemos que investigar un poquito más, ¿eh? No, no sé muy bien qué pasó. Ahí también oscurantismo y silencio. Pues eso es lo que más nos gusta sí. para ir a investigar. <risa> Estamos hablando, cuando hablamos de nuestra siguiente parada, ¿Sí? de la artista, performer, compositora y cantante de origen venezolano, Alejandra. Gersi Rodríguez, hablamos de Arca, la diva del ciberpunk, oh, yes. dance, hip hop, reggaetón, noise, pero sobre todo electrónica futurista y radical. Una de las figuras electrónicas más relevantes en los últimos años en un artículo la describían como un artista que lleva toda su carrera acostándose con el futuro haciendo música que está a años luz de la de sus coetáneas. Su música y sus actos performativos trabajan para desestabilizar lo binario y resistir a cualquier categorización. Proponiendo en su lugar una tercera vía que incorpora a partes iguales, juego y sensibilidad. ¿Cómo te quedas? Pues es que es así conceptualmente y es así musicalmente. Totalmente. Yo... La descubrí por, por una amiga artista que voy a nombrar, ¿Ah, Rebeca sí? Arce. Sí, Ay, sí, sí. Tenemos sí. que nombrar a todas nuestras amigas artistas. Sí, que tenemos muchas amigas artistas y tienen que salir también nuestras madejas. Eso es. Uh -huh. Pues Rebe hizo hizo el cartel para, para un festival, el Matadero, Piel, se llama El Festi, y, y en este festival tocaba, performaba Arca. Uh -huh. Entonces, ahora, viendo después el cartel, que el cartel que lo podéis mirar en internet. ¿Cómo o? es? El cartel es una mezcla de texturas, tejido humana, animal, tejido víscera, coño corazón grande, o sea, una mezcla de texturas. Y wow. y claro, ahora viéndolo y viendo que estaba ahí Arca, es que Arca es esto, una mezcla de e ella se define también, ¿no? De mezcla de texturas, tejidos, Y esto, seres en tu reencuentro, años después, con ese mismo cartel que Totalmente. te habrá enseñado hace tiempo tu amiga Rebe. Sí, sí. ¿Esto ya se lo has dicho? No se lo he dicho. Querida, no es único. Estoy que arreglarlo. Tengo que Le voy a mandar un audio desde aquí. Por un favor. Audiocito. Mándale un, un audio en directo. En directo. Venga, Rebe. Rebe. Venga, mientras Rihanna está <risa> entrando al paritorio. Rebe, tía que... que es que es verdad es que esto nunca te lo había dicho, que descubrí a Arca por ti y es que el cartelazo que hiciste para ese festival me parece, o sea, eh, una bomba visual para definir a esta artista. Querida Rebe, que estamos en directo en la lauroqueta Masaspi. <risa> Queremos decírtelo de todo el equipo de Maneja Sonicoa. Yes. Gracias por traernos a Arca, gracias por tus creaciones. Artistaza con mayúsculas. Revearce. <risa> Siganla en Instagram, ¿verdad? <risa> Qué bonito momento anesónico. Sí, la verdad es que mmm, todos estos descubrimientos que traemos nos vienen también de amigas que nos traen, conciertos a los que vamos, ¿no? Y hay que Así nombrarlo. Es. Bueno, pues sí. regresando a Arca, sí. el universo visual de esta cantante y productora siempre ha estado basado en lo extraño. En lo Alien. Sí, canciones como Alien inside o Mutants, pero también con letras que se pueden asociar con el ciberfeminismo de Donna Haraway, que también nos lo traía María Arnal. Así es, el conocimiento situado es muy sí, importante. Sí, ¿eh? sí, Donna sí. En lo sé yo. <risas> en 2021 nos dejaba aquí pláticos con sus cuatro álbumes que, como ella decía, había que escucharlos del tirón, por ser una continuación, fusión, mezcla, transición, todos de uno y uno de todos. kick Bueno, sí, eso es la propuesta, eh, telita y coge airecito para las tres oracas de sesión de Arca, uh, ¿eh? ¡Qué barbaridad! <ríe> pues lo que os decíamos antes, y es que también en los videoclips, que os invitamos a verlos, eh, y las portadas de estos cuatro álbumes, Arca aparece como una gigante sirena mecánica transformándose en ella misma en un cíbor con alas de ninfa, con dos cabezas. Y es curioso y es, eh, no sé, intrigante dónde está el límite entre el artista y la persona. Totalmente. Porque también ella, a nivel corporal, fuera ya de videoclips y de portadas, sí. ha vivido unos cambios corporales que trascienden eh, como la lucha contra el binarismo. Por, sí. Antes mencionabas a Nesónicoa eh, su fascinación por el mundo alien. Eh, es una transformación que va en muchas dimensiones. Totalmente. Totalmente. Eh, como ella afirmaba en una entrevista, todos estamos en transición desde el nacimiento hasta la muerte y esto es inevitable. Y luego está esta transición que es opcional, que socialmente, tan imperfecta y defectuosa como es, te permite expresar esta cosa que es tan abstracta, física y primitiva. Es la diferencia entre tener esa estática dentro de ti y no compartirla Y mover la estética hacia afuera y hacia tu entorno. La gente puede reaccionar y provocar todo tipo de conversaciones, pero ahí es donde reside la magia en la conversación. Mejan loca esta, bueno este cachito de la entrevista, es, es muy potente. Es una pasada lo de dejar la estática dentro y sacar la, la estética, estética fuera. fuera. Pues hoy, como es un clásico el Madeja Sónicoa, ¿eh? no os vamos a poner nada de estos cuatro últimos álbumes. Y por lo que decías, menos malas, ¿eh, ¿no? Sónicoa? Sí, vamos a poner algo un poquito más light. Muy Exponemos, bien. Ponemos, sí, un temazo de su álbum homónimo Arca. Vamos con este temazo. Agárrense los cinturones que vais a flipar. Desafío. Desafío. continuamos con esta madeja mm. que no mm. me está quedando a mí nada claro por dónde discurre <risas> está empezando a ser un, amarijo, un amasijo de hilos de diferentes colores estilos propuestas geografías y todas ellas unidas bajo el estambre común the fka tweaks ¿Cómo te estás quedando, querida? Estoy quedando loca. Pero veo una tendencia, ¿eh? Ay, menos mal que ves el horizonte. Mm, yo creo que estamos tirando un poco por la electrónica experimental. Está pesando. O la electrónica cyberpunk, ¿no? ¿Era? Es verdad. <risa> eh, y si te acuerdas, pensábamos que esta artista nos iba a llevar por los recovecos de la música urbana. Uh -huh. Bueno, con ASAP cubrimos... Hacemos tic y seguimos para adelante. Tira de <risa> del uh -huh. Y para seguir avanzando... Vamos a dar un pasito para atrás. Pues antes hemos escuchado un tema completo de uno de los mejores discos de nuestra artista estambre. ¿Recordáis a María Magdalena? Pues ese uh -huh. álbum Magdalene tiene el sello como productor, incluso en algunas canciones como compositor, de una artista, querida comunidad, uh -huh. que ya os debería ir sonando. Hablamos de... El increíble Nicolas Yarr yes. oh, yes. Y decimos Que os debería ir sonando Porque ya apareció de refilón En anteriores madejas Déjeme, déjeme esa madeja A ver, a ver, ¿quién se acuerda? Cuando decimos Desde Quique para el mundo Esa madeja es de la Tomasa Pues resulta que cuando estábamos ahí Dándole para abajo Dándole para arriba Al perreo de Tomása. <risa> eh, había salido Nicolás porque había producido la banda sonora de una película chilena, Emma, y ahí aprovechamos para escuchar el tema en el que se unían Estados Unidos y Estefanía Naina. Mm -hmm. Volvemos a hilar danza y música, ¿eh? Querida, en mm. hay madejas cinematográficas, hay madejas de danza, hay de todo hay de en todo. este mercado persa. Como hilamos, como hilamos. Pues es que además, Nicolas Jar eh, tiene además de su faceta como productor, tiene sus propias composiciones y esa es la faceta donde nos vamos a parar ahora. Para conocerle a través de portales de música, pues podéis poner su nombre, Nicolas Jar, uh -huh. pero es que tiene otros varios seudónimos, sí. tiene el proyecto Darkside y tiene también bajo el nombre de Against All Logic. Sí. Y es bajo esta segunda marca, donde FK Tweaks y el creador chileno-estadounidense se volvieron a unir para crear el temazo experimental hecho para derretir bros que se llama Alucinado. Temazo que nos sirve como una perla madejera más, porque no solo están FKA y el creador chileno-estadounidense, sino que también Estados Unidos vale vuelve a aparecer aquí como un póker sónico. ¿eh? O sea, que está Estefanía Anaína también. Ahí anda. Todo el mundo ahí. Venga, ahí, para arriba. Lazos transmadejicos, transfronterizos, transetiquéticos, trans, trans, ¿no? Mucho trans va a haber en esta madeja. Nos vamos a quedar con el último proyecto de Nicolás, Against All Logic. Y vamos a escuchar... No vamos a escuchar Alucinao. Lo sentimos Pues no, porque una cosa es que Vayamos alargando las madejas este año Pero igual poner un temazo en nueve minutos Es igual mmm, Se está yendo un poquito y no, Con nueve sí, minutos ya Ni programa de Euskadi Cuba Ni nada, nos tienen que dejar la parrilla completa A madejas madejasónico Así que mejor vamos con Against All Logic Now you got me hooked itamaz irrati librea. Zure irratia, gure irratia. Laurogeita irratia ametxe egiten duen irratia. Sónico para cerrar la madeja de hoy Está tu público Esperándote a Sónico ¿eh? Porque tú querías electrónica Llevabas tiempo Buscando zambullirte en esas aguas Sí, de hecho Esto empezaba con Esta madeja Eh, con el hip hop pero pero bueno eh, el hip hop de base de FK Twix se ha ido transformando a electrónica experimental y nos hemos quedado en esa hemos seguido su propio, su propio camino totalmente, totalmente alguna referencia pero después a probar y cómo no si nos detenemos en esa electrónica experimental ¿Cómo no nombrar a ese musicazo británico que se puede permitir unos silencios de minutos en escena y generar una tensión musical y una atmósfera increíble? ¿Quizá te está refiriendo a la imagen de Apple? Esto no lo sabía hasta hace un ratito y entonces ya mi imaginario ha hecho en plan ¿En serio? A, a, a este artista elegante que yo tengo en el imaginario... Pues saliendo con gabardina en escena Y ahora, pues eso Ahora ya se ha transformado un poco mi imaginario Yo pero también bueno. me quedo un poquito Ay, bueno <risa> Bueno, en un chat Sobre música Leímos Vamos a leer despacito Two experimental pop musicians Beloved by hip hop community Make amazing sad music Who do you prefer? FKA Twix o James Blake. Oh, yeah. Increíble <risas> cómo hilamos a nuestra artista estambre pasando por cada una de las paradas que hemos hecho para llegar a sus vínculos con James Blake. Totalmente, totalmente, totalmente. Ambos british, nacidos en el mismo año, misma generación, podríamos decir que musicalmente ambos investigan y experimentan con todo tipo de recursos. Sí, sí. James también hijo de artistas, hijo de músico, comienza pronto a tocar el piano y se licencia, sí, se licencia en música popular. No te puedo creer. Sí. Lo que pasa es que luego yo creo que, que, que bueno, pues que la música contemporánea también hizo bella y se formó en música contemporánea, pero me hizo mucha gracia la música popular. Ay, qué fuerte, nunca lo hubiera dicho. Nombrado como artista importante en la escena, bueno, a ver una etiqueta de esas que nos gustan, de Pezónico. Post-Dab Step uh -huh. Que podíamos decir que es el género influenciado por los graves del dab Y que coge otras influencias de la música dance y el techno Así como el soul y el rhythmass ¿Eh? Todo, ahí todo En la Nutribullet En 2011 saca su álbum homónimo James Blake Y es cuando se descubre ese talento con pasajes sonoros de electrónica Piano clásico, soul... Y tú, Janne Sónicoa, nos decías un poquito antes a qué sí, te recordaba. me recordaba ese momento que cuando me has dicho imagen de Apple se me ha ido un poco mi imaginario a la caca. Pero bueno, sí que recuerdo 2011 en un escenario pequeñito del primavera saliendo a James Blake con una gabardina bien british, ahí, silencioso, unas bases electrónicas sutiles, atmosféricas, y un silencio hasta que empezó a cantar que lo sostenía creando una atmósfera que estábamos todo el público en plan ¡Wow! What's happening? Mm. Hmm. <ríe> Así, ¿eh? What's happening? What's happening. <risa> que con James Black no sabes muy bien que te puedes encontrar. Mm -hmm. Porque, bueno, su transcurrir también es diverso e inesperado. Totalmente. Después de ese primer álbum ha estado ahí a la verita del rapero Kanye West, mm -hmm. del cantante Justin Vernon, que lo conoceremos como Bon Iver. Mm -hmm. Y en 2013 saca el álbum Overground y ahí es hiper reconocido por público y crítica. De hecho, obtiene el Mercury Prize en 2013. Sí. Al año siguiente... Hacía mucho que no nombrábamos esto el Mercury Prize, ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Ya tenía que llegar. Tanta madreja british. Sí, ¿verdad? Pues al año siguiente, nuestra artista estambre y nuestra artista de Tutti Frutti, que no vamos a desvelar todavía... Eran las grandes nominadas para esos Mercury Prizes 2014, pero no pudieron ser. Ya me dejas con la intriga, ¿quién lo ganó? Pues un grupo que no tengo ni idea, Young Father. Bueno, habrá que darle. ¿Habrá que darle? Yo tampoco tengo ni idea. Pues hoy, a diferencia de nuestro estilo ¿eh? A, sí que os vamos a poner este último nombrado álbum. Y de hecho os vamos a poner el hit por excelencia De este álbum Estamos cambiando el estilo ¿eh? Totalmente el estilo <ríe> James Blake Retrograde Retrograde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 o oh, no pa de rasonikoa atu disfruta la frutería <risa> cómete pieza al día un par de pera rajas sandía teremos cool quinoa ycia tu Gabon tuti fruti maiteak! Gabon li zonikoa, partez! Gabon han esonikoa! Zer moduz madeja experimental honekin FK8 ekin? Bagia zan, eskerrake mamardi zugu Segia Zegia uh -huh. zan, gaurko madeja azizan gaurko tuti frutian aurkeztuko dugun artistarekin. Bye. Eta hortik hasi ginen tiraka Hip hop, RnB, nuts, pow what? Poctia slam eta eta eta hortik sortu izan. Oso ondo. <laughs> <laughs> <laughs> bueno, va a ser censore tan potente batzuekin jarraituko dugu hip hop esentzia lotura ukita mm -hmm. baina eh gara genero batean spoken word generoan eta egia esan orregatik ere bai esan, esan dugu hemen hasi zela madeja este aurkestuko gun artista e, artista queer munduan ere bai sartu dezakegu sartzen dugu ez bai bai bai bai, bai. eta madejan gero ta gehiago bai, bai bai egia <laughs> <laughs> azkenekoetan <laughs> Bueno, eta spoken word generoan esartuko gara ingeles ez ezaten da, baina ez dakite... Tzuk imaginatzen duzun euskaraz ezateko moduri, moduren bat? Baia ezan, hon gara bilatzen ez, eta artikulu, musika artikulu ezberdinetan zez, genuen nahi anglisismo hau demora guztian esan. Spoken word. Spoken word, spoken word, ezke, hemen ere bai spoken word da, bai. eta... E, bueno, ez es dakit, esentzia bat izan daiteke menngo bertso laritza, baina konaz bazez. Guri gustatzen zaigun bertso Hori Horida. Bai, bai. YouTube-en adibidez spoken word, e, euskal herria edo bilaketa bat egiten baduzue. Aupoia nabartra. Horida. <risa> <risa> ba, gertzen dira poetri eslam naiko, baina, bueno, hori beste programa batean hitzen go, zartuko gala mundu horretan beste momentu batean. Bale, Hor du, bueno, txiko dugu spoken word moduan, holane izendatuko dugu. Bai. Eta dango gara gaurkoa lehen artista ekin. Bai, Mercedes. Aurra grapepe zónikoa. Now just two doors down, in the first floor flat, In the old ramshackle house, with the broken-down porch and the novelty doorbell. The lights are still... Perfect conversation. Kofi temazoa entzuten ari gara Kai Tempestek eginda Oh yes, zelako genaukan, Kai Tempest artista potentea madeja batera kartzeko Oh yes, oh, yes. potente eta ezagunan ez dakit igual Lilna zeta zinez O'Connor super mainstream Dikustu <risa> <risa> Artisten... <risa> dut kemazan lazen underground Yes, yes Baina <risa> <risa> bueno, naiko ezaguna esaguna Bai, bai Eta, bueno, el eh, isonikoa eta e, ba, dugu apur bat, e Tempest, bai. eh aurkeztuko du gapur bat Kaetempest, eh. Bai, emaio, emaio anisonikoa. Bai. Bai. Vale. Ba Kaetempest Londresen eh jaiot Londreseko aita eta ama Eskoziar familia batean hasita, oso gastetik, poesia eta musikaren munduan hasizen. Bai, 14 urterekin disko denda batean lan egiten hasizuen. Eta 16 urterekin Eskola utzi zuen eta British School for Performing Arts and Technology Eskolera joan zen. Oh yes. Eta ama sortzi urterekin literatura gelesa ikasi zuen universitatean. Horida. Kae, gure kae, haien kae, poetizabata. Gerozalduko du guau. Wow. <laughs> bai. Poetizaz ezei poesia bilduma dauka egin da? Spoken word performer. Nobelista. Nobelista. 2016ko The Bricks That Build The Houses Nobelarekin? Antzerki idazle, hiru obrekin eta musika artista, Lau albumekin. Bueno, ba, segurazki e, interneten bilatzen baduzue, mm -hmm. eh, batzutan Kate Tempest e, izenda izenarekin aurkituko, aurkituko duzu eta bueno, ba, hemen azaldu nahi dugu eta mm -hmm. gelditu nahi dugu pizkat 2020ko abustuan ze hor tranzizio publiko bat egin zuen. Bai. E, Kate e, izenetik KE izena aukeratu zuen? Ba. Genero ez binari baten e, izionanamenmenduan e, jarrizan, Eta horretarako diskurtzo izena gorputza eta izendatzeko izen ordaina aldatu zuen. Hori da Kate izenatik Ke izenara? Bai. E, e, esan dezako gore bai ikusia ezakagun estetika femeninoago batektik estetika ez binario batera, eta bere melena ikonikoa kenduzuela, ez? Bai, bai. Eta izen ordain femeninotik, e, ingelezez ingelesez she her, mm -hmm. pronombre neutro eta pluralela, they, they them. Eta hemen ba horra ba, eh? bat sartu nahi dugu, ze hau eta gehi hau erabiltzen da eta esaldi nahi dugu, mm -hmm. dugu eh, they de ingelezes hitzak hizkuntza ofizialan haiek mutiak eta haiek neske buruz hitz egiteko erabiltzen da, bai. baina geroetan diago da, gizon eta emakume egiza identif identifikatzen ez diren pertsona, ez binarioak aukeratutako izen ordaina bezala erabiltzea. Bai, gazteleran hele izango litzateke eta auskeraz haiek, ez? Bai. Hau da, hizkuntza inklusiboaren esparruan azbatutako terminoa. <hain> mhm. Bai, eh eta eta egiazan gaek hizkuntzari ba, bueno, klar, moduan eta ja, hor, moduan, eh? Bai, ba, garrantzi ditu, handia ematen diote hizkuntzari. Eta bueno, ba Mondoso Noron elkarrizketa ikusi dugu eta hor haiek esaten dute. Bai. Berak eh esaten zuen moduan edo haiek esaten zuten moduan hmm. gure pentsamenduak adierazteko dugun gaitasuna lotzen dituelako. Adibidez, genero ikuntzan oso muga murriztailleak ematen dizki geure buruari, biztanleriaren sektore handiak baztertzen dituztenak, ez bata ez bestea ez direnak eta ezin direnek nomenklatura bitarren bidez arautu eta jarraitzen du. Hizkuntza inklusiboa edo izen ordain zuzenak erabiltzea bezaina errasaden zerbait arekin identifikatzen ez den batentzat adimenerako irekitasuna bezalakoa da. Pentsamenduak ezin dira aldatu adirazteko eta egokitzeko ibil ez duen arte hizkuntzak jende askoren nortasuna bastertzen du. Eta hotz dago elkarrezketa horretan kazetariak galdetzen die. Ea izkuntzari garrantzi gehiegi ematen dien eta kaek erantzuten diote izan alda. Baina ezke, guretzako hizkuntza iaia nere bizitzan, gure bizitzan dana da. Baina, bera izan da hori idazlea eta poetista, ba, beraen bera zatez. Ba, bai. Itzak. E, e, Zalegiten zait e, zatea, bera, haiek beharrean bera zatea. Bai, faltat zent zaigo euskeraz eh nor nori nork eta hori dana bai no eh, bai. landu behar dugu bai, bai. bai eta berrian irakur genuen artikulu horretan eh, hori ba beraientzako kosta egiten zaite artea hitzasgarri soziala ba da eta euren mm. ustez arteak jendea berdintzen du eta euren poesia kontzientziarik ez duen gorputzaren eremu bati susentzen zaio Oso bolita Oso bolita hmm. Buena bai, bai. bat, transizio publiko Hortik aurrera beste novela bate Atera zuten Eta bere laugarren LP atera dituzten Eta azken LP honetatik The line oh yes, Tema bat jarriko dugu Salt Coast <laughs> Eta gaur nola ez Agian bertso batzuk botako ditugu claro, ez? Gaur bertsorik botatzen ez badugu Zer da <laughs> madehasoniko Zer da disfruti <laughs> Bueno, asiko naiz edo asiko zara. Eh, ema jok, ema jok. Jariko dugu spoken word eta eslametan jartzen duten tonito hori. Osa, dago herrimo bat moduan. Nisa jatuko naz, eh? <risa> Zalkoz, full wine. Old ghost, scrap Leaves, rain. Leaves, rain. Kostalde, gazia, aisea, zikina. Mamu, zaharrak, estainua. Ostoak, euria. Ostoak, euria. K Tempest? Salt Coast. Entzun, begiakitzi, dantza egin, konektatu eta flipatu. Crumble into chalk at your edges I love the way you fade into a sky That is as endless as your willingness to try Keep going and it will get better I love the way you push to get clear I love the way you dance to get strong Ancient, slick clay, rock formed, wet sand, moss born What came before and what will come up Beneath the orderly cues, the bad moods, the nice views, the have-nots and have-tos The night shifts in flat shoes, the discarded masks, the empty tubes The colds, the flues, the reds, the blues, the bite to let the play to lose The white ace, the grey goose, the Michelin star, the fast food The straight lies, the strange truth I can heal the deep rasp of your laughter, joyful Beneath the stifled resentments and microaggressions All part of the fabric, the tension woven so tight It defies its dimension The sea, but don't feel The no, but don't mention There you are Hedonistic, self-destructive, insecure Trying to get away from the mistakes you made before Salt coast Foul wind Old ghost scrap tin leaves rain leaves rain salt coast fouling old ghosts scrap tin leaves rain leaves rain Veering into change i appreciate your effort Acknowledging your privilege but prone to backstepping Sure, it's not by our past that our future will be measured It's by the very moment that we're slumping in dishevelled Six hours into some TV show that tastes like the feeling of pizza I know what you reach for All dressed up with nowhere to go Benched, waiting for a path to open up Waiting for a thing that might make you old enough To get into the pub where people drink to lost youth I see you, scraping the gravel in your Air Max So beautiful, so chaotic, so grounded Home, concrete and loam, brick dust and loams Wood floors, screen doors and a place of your own Pay it off the rest of your life But who's asking? Restless The damp night approaching, distilling the heat Too long on your feet, now you want to be free From the strain of what's done in your name Every single inch of you is somebody's claim The familiar refrain of their glory and your shame You just want to keep moving The energy contained is spilling out and making trouble for you Nothing is the same You got out from underneath the weight of suffer and obey The tyranny and hate of Britannia rules the waves And now you swing your hips as you go strutting down the lane I love you when I see you this plain Your salt coast, your foul wind, your old ghost Your scrap tin, the browning of your leaves and the greening of your rain Salt coast, foul wind, old ghost, scrap tin leaves, rain, leaves, rain, salt coast, foul wind, old Este es nuestro brotecito, ¿dónde está el tuyo? Habrá que decir. Hoy me presento en estos tablones, yo solo, Luis Membrillo, no hay rival frente a mí, no tengo a quién encarar, a quién confrontar, con quién debatir, porque mi rival soy yo. Yo y mi palabra. Este que soy yo está construido de muchas palabras, pero ninguna complicada. ¿Me forman palabras como amor, corazón, videos porno? Son palabras lo que me ligan a ti Son ustedes quienes dan vida o las dejan morir Y ese tema del escritor o de la escritora es pura pantalla Palabras que vuelan, no sirven de nada si en ustedes no resuenan Bueno, Baolaco Arquezpenarekin gure urrengo artistarekin jarraituko dut. Horretarako Mexico Raya izango gara. Oh yes. Del Alpanera Mexico irian eta hor nor topatuko dugu ah. va, tokayo, ah. Luis Membrillo. <risa> Luis Membrillo. <risa> Luis Membrillo. <risa> <risa> ay ay, ay, ay, ay, ay, ay. es una sorpresa. Ba, bal, eta berriro ere bai azte ginen apur bat bilatzen gure ikerketetan. Ia, hori, spoken word, Mexico aldean, zelan, bueno, ezaten den, hitz egiten den, horri buruz. Eta, e, aurkitu ginen, ba, hori, Luis Menbrillo eta Ojo de Poesia proiektua. Bai. Eta asalduko diguz apurbat zer den Ojo de poesia proiektua saiatuko gara ze eh? oso konzeptuala, baina da be bai Bueno, Ojo de poesia artista mexikar batzuen artean egindako Transpoken Word bai? Ez da, spoken word, da? Transpoken Trans. Word. Transozeanikoa edo zergatik, da? Unik usteo, transe... Eh, trans... Ah, transe... Trans, ah, bale, transe... Bai, transe, trans. vale. transe, transe tuti-fruti. Vale. <laughs> ba, hori, ba, proiektu bat da. Eta ailek ezaten dute, poesia ez da idazten zerbait, baizik eta esaten den eta gorputz osoarekin transmititzen dugun zerbait. Aha. Euren itzak eh, hartuta, la poesia tin un tono, la senyora las tortillas tiene zu flow. Cuando tu jefa te dice, mijito, bájate a comer, tiene su paleta melódica y tonal. Uh -huh. Me un Totalmente. Eh, eso, eso, eso, eh, vai, has hecho una mezclita ahí. Mañabas todo en tona tú, ¿dóso? Sí, sí. Vai. Eta... Sí. Ori, veste norvaitek y daste en tu esterbait Baina beti zure flowa ematen, eh? O sea, hori uh -huh. da Luis Menbrejo errabindikatzen eh, duen zeozak, ¿no? Hori da el flow. Hori da, hori da. De con el cuerpo. Hori da, hor botatzea danarekin oigarro egotea. Eta bueno, ba, guk eh, euren flowa es esateko, ba es bere tonua, bere vibrazioa transmitetzeko, transcribed, ojo de poesiaren introa jarriko Dizuegu, hau zer den euren hautzekin azaltzeko? Aurrera pepezonikoa. Qué paradoja, ¿no? Nosotros, los escritores, nos creamos cuando en el mundo se hablaba verdad, la verdad más pura, la del corazón. Nuestro camino de palabras se origina donde la palabra hablada se dibuja, donde la palabra es un símbolo, una imagen, una espiral, una cruz, una vibración. El ideograma se usa para conservar la palabra, para atesorar el orden de las ideas, para interpretar, para buscar el significado. Pero no es el hecho de la persona quien dijo, ni cuando lo dijo, tampoco el cómo lo dijo, es más el hecho de alimentar el conocimiento, la comunidad de la palabra, la eterna continuidad del ciclo. Entonces volvemos al principio, al origen, la palabra hablada, el sonido. Si en cada palabra hay un fragmento de verdad, entonces hay que unir las piezas y ahí estará esperándonos una luz inmensa. Todas estas piezas, las que nos gustan y las que no, son verdad. A esas pequeñas piezas le empezamos a llamar poesía. Luego la poesía la conservamos en versos, pero aparentemente olvidamos algo. La poesía siempre estuvo ahí, siempre estará ahí, esperando a ser interpretada. La poesía y la belleza siempre están ahí, Cada que consideramos que algo es bello, en realidad estamos mirando desde el ojo de la poesía. El ojo de la poesía es una boca que al abrirse mira, transmuta. El ojo de la poesía todo lo mira, todo lo transforma. El ojo de la poesía cambia la vibración y se alinea con la belleza. La belleza no cambia, pero el que la mira sí. Por eso nunca tendremos suficientes poetas, por eso necesitamos más. El ojo de la poesía se abre, escupe versos y luego se cierra. Se cierra para volverse a abrir. De la nada a la creación. Silencio, luego sonido. Obscuridad, luego luz. Por eso mismo nadie es poeta. Pero todos lo somos. Todos podemos cambiar lo que vemos en versos, en belleza. En belleza. Bueno, va, ba jarraituko dugu itza eta ahotza ematen. Se Luis Membrillo erigaldiotzen ziotenean bere poesía, ¿no? Dikateratzen zen, hau erantzun zuen. Y eso me hace pensar como en todas las cosas que haces de corazón. O sea, como, como cuando vas y le das un dulce a un niño. O como cuando vas y abrazas a tu mamá o a tu hermano o a alguien de tu familia cuando le das un beso a tu novia o a tu novio o a tu novie. ¿Sabes que haces con el corazón, güey? No lo piensas demasiado, lo haces y ya. Siento que este ojo está apareciendo así, güey, como nomás, porque tiene que ser. Y... No sé. Eso piensa. Va, Luisónico. ¿Ni que usted es sin duda o Beto Asaldu? Ojo de poesía, proyecto... Bat dela, ulertzen dut, eta ulertzen da, baina, leku mm -hmm. usted ayer en reivindikazioa dela eh, proiektu hori, eta munduan egoteko mm, actitud de bat, ¿eh? Bai, bai, Nikola nuertzen dut. Jarrera endo. bat barcatu. Jarrera, bai. Bai, haie esaten dute, eh? nadie es poeta, pero todos lo somos, ¿no? Ordun hori da gure aotik, aiek dintzen duten moduan gure ojo dela poesiatik, gure aotik ateratzen dena maitasunera gombidapen bat da. Ezakit, yes, ba, arro no? eta jarrera ba, horrekin egotea munduan. Eta, bueno, ze mugitzen den gorputzan, no? E, sentitzea eta ikustea. Guztatu zait hori de, eman eh, barrik tonoa, flowa, eta... Horretarako gorputza behar duzu, eta itzai duzu gorputzarekin, eh? Bai, bai eta bebai da, Oza, ez dago modu optimo, modu ona eta modu txarra, no? Ez ateko modu onak edo txarrak da, zurea, eta niri transmititzen diazu hau, edo ez didazu eser transmititzen, eta <gülüyor> bueno, konexinioak olan sortzen dira, no? Ba, ba bueno, ba, hola. Anitza. Ba... Es que ricasco Luis Membrillo tocayo a una de cartas agatí. Va directo en Tzungo, luego bueno, bueno. veré a vestir en bat. Spoken, Luis Membrillo. Nos arremangamos la lengua pa' escupirte palabra pesada de la que al caerse derrama de la que deja alterada el alma un diatrap, otro rap, el tercero puro jaranero pasamos por el rock, por el ska para cerrar la semana en un slam Si tu voz no es musical, revisa tu historia mental no olvides de dónde vienes, no denigres lo que no entiendes Venimos del mismo río, del blues, del jazz, el juglar el pecado original de levantar la voz en busca de una verdad El académico dice, lo tuyo no es literatura. El periodista musical no me sabe clasificar. Esto es una revolución. No necesitamos calificación. Esto es Spoken. Tus acciones te sustentan lo que dice el gesto, lo que piensas. Todos venimos del mismo barrio. Venimos de donde la palabra se respeta. es spoken, palabra que también se redacta, no se retracta, impacta la regla ortográfica acompañada de gráfica y música mágica. No olvidemos nuestra fuerza para cumplir nuestro destino. El conocimiento es clandestino, se oculta donde es más visto... Hoy se muere la arrogancia del escritor que nadie alcanza. Somos cultura pop, como el Belafonte, la Alan Anaya. Hoy se muere la arrogancia del escritor que nadie alcanza. Los fuegos del velorio me recuerdan. La palabra es libertaria.